Bueno, ahí está la comunitaria, y hasta las 13 horas hoy, Radiocracia Plus. Por supuesto, la continuidad es recibiéndolo ahora a Pablo Alfi, Pablo d o l l y como lo conocemos de toda la vida de militancia por los derechos canábicos en la República Argentina. Bienvenido, Pablo. Un placer volver a escucharte, querido. c m o estás? Acá estamos con Valen Quintero.、Hola. Pablo,、eh, un gusto volver a tenerte por acá. Valen, querida, un gusto también saludarte. a todos. Un placer escucharle. s Pablo, la verdad es que venimos de una continuidad.、Eh, nos has cedido muchos minutos de tu tiempo, no solo este año, sino también en años anteriores. Siempre nos referenciamos. En vos y en otras personas que han hablado de la realidad canábica en la República Argentina, pero las últimas veces que hablamos con vos, hablamos del, del sobrevuelo de la motosierra en los derechos canábicos en la Argentina y ocurrió nomás, se vino una gran demonización de la mano de los, del gobierno libertario del 3% de Karina y de Javier y finalmente. Eh, avanzaron a decreto limpio contra, entre otras instituciones, el a r i c a m e la agencia regulatoria del cáñamo y el cannabis medicinal. Contanos, por favor, Pablo, qué pasó, un poco que ya lo sabemos, pero contá en tus palabras, por favor, lo que acaba de ocurrir en estos días. Sí, sí, efectivamente,、eh, la libertad、eh, avanza. fuerte contra los derechos de, de los que menos tienen,、eh, contra el derecho a tener una vida plena a través de la salud, y ahí nos toca de cerca porque no solo vinieron a destruir digamos, el Aricame, que es la agencia que venía a, a regular un poco la industria naciente del, del cáñamo y del cannabis, sino que también、eh, se metieron contra los productores que generan、eh, genéticas, que nosotros utilizamos para, para sanar a, a nuestros socios y socias, así que el entramado productivo que vienen a derribar es mucho más profundo que simplemente destruir una agencia y como vos bien decís,、eh, con, de, con decretos, con, con cuestiones así tan, tan soberbias y altaneras que no, no, no tienen un correlato en, la, en el pueblo, digamos. Cuando encontramos los titulares, Pablo, que anunciaban el cierre de la RICAME, de la agencia reguladora, como bien decís,、eh, uno de los argumentos que figuraban los titulares era que era por los altos gastos que provocaba la RICAME.、Eh, el ajuste llegó al cannabis, le puso Infobae,、eh, hay otros títulos, pero básicamente, ¿qué era lo que argumentaba el gobierno libertario, Pablo?、Eh, es e c i r lo que iba a decir que generaba gastos cuando ya mundialmente se nota que es un commodity mundial que podría generar hermosas、eh, viviendas para el arca del de Estado y es simplemente、eh, la visualización más cruda de un narco-Estado en el que entiende que hay todo un paradigma en relación al cannabis terapéutico y al cannabis industrial. se generó desde las bases, desde una conciencia plena de economías regionales, dándole u lugar a un c o n c e j o positivo que tenía una, una, un referente, digamos, por provincia. Bueno, un c o n c e p t o bastante este,、eh, lindo que se venía desde todo lo que se generó en relación a, a todo, incluso cómo se vio la industria del cannabis desde lo terapéutico. Y bueno, vinieron a, a derribar todo ese entramado para, de nuevo, dejarlo en manos de, de muy pocos. como... Eh, les gusta hacer a ellos. ¿Había alguna reasignación de las competencias de la RICAME que venían de la mano de la motosierra? Decían, queremos hacer esto. Que... Básicamente, ¿de qué se trataba? ¿Era anular todo o era canalizar? Como dijiste, se metieron con los desarrolladores de genética para apropiarse de alguna manera de, la, de las conquistas, de los logros. Este, en toda materia canábica de la Argentina, o había alguna otra prebenda mezclada ahí, Pablo? ¿Qué, qué, qué es lo que vieron ustedes? Hola, hola. Vos sabés que se. Ahí Ajá, se cortó. Había un problema、sí. con la señal y por ahí se diluía un poquito. Estamos hablando con Pablo Alfi,、eh, uno de los、sí. militantes acostumbrados que pasa por los micrófonos de Radio Kermés este, y que nos ha venido muy bien su participación.、Sí. Para contar, para tener una aproximación para las personas que no conocen el mundo del cannabis, básicamente. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero yo he contado acá que soy familiar de ese mundo canábico, soy usuario de vez en cuando de aceite medicinal de cannabis, y la verdad es que. Entendí también que a las personas de la tercera edad que se animan y que le entran, no al gotero o alguna pomada o algo, descubren un mundo maravilloso, más suave y mucho menos doloroso. Ahí sí, vamos, sí. De nuevo, vamos de nuevo, Valen, con, con Pablo Alfio. Hola, Hola, Pablo. El prohibicionismo actúa en formas hasta desconocidas, disculpenme. <risa> che, y bueno, puede ser. Te preguntaba antes. ¿Qué había pasado con esa supuesta reasignación de competencias? Si el, ent, este entente demoníaco del gobierno nacional de Miley se quería apropiar de alguna manera de lo desarrollado por los desarrolladores de genética, valga la redundancia, o qué era lo que pasaba? ¿Era anular, anular lo poco que se había conquistado? Y después vamos a eso: si, si había suficiente o si había que buscar más en el mundo canábico y en nuestros derechos canábicos, Pablo. Este, todo tuyo, digamos. ¿por dónde, ¿Por dónde seguir con esto de la quisieron aniquilar a la ricame o se querían apropiar, Pablo, de lo que desarrollamos en la Argentina? Es, es、eh, en cuestión de, de, de discusiones sobre mesa entre los c a n a b i c u l t o r e s y c a n a b i c u l t o r a s porque en definitiva uno no se explica bien. Si lo que quieren es destruir para apropiarse o simplemente la destrucción por la destrucción misma. Yo soy más partícipe de la segunda parte porque son tan necios que ni siquiera son capaces de ver todos los, los commodities, incluso que podrían. Verse beneficiados, pero si fueran en el aspecto de la, de la apropiación, este, estarían este, tratando de administrar lo poco que ya habíamos conseguido. Y sinceramente, uno ve、eh, procesos productivos importantísimos de fitomejoradores o proyectos de investigación y desarrollo que tenían una, un sustento ya incluso dentro de, de las farmacias y demás. Que hoy en día están cerrados. Entonces,、eh, me parece que simplemente esa búsqueda del mal, del odio y de la destrucción. Que, que mueve el, el alma de esta gente. Sabemos qué pasa también cuando se desregula esto, se desregula lo otro, se dio por tierra con la capacidad del ANMAT y tenemos más de 100 muertos por fentanilo contaminado en el país. Se desregula también el mundo financiero y nos están endeudando y se la están llevando en carretilla. Y la verdad es que si había algo en el Arricame desde su propio nombre, porque era una agencia regulatoria, Este, definitivamente era un objetivo de los libertarios a destruir. Pablo, bueno,、eh, nada, la tendríamos que hacer recorta, pero me quedo con esta última inquietud que tengo. Capaz que Valen todavía quiere evacuar alguna de ella también. Yo quiero que nos cuentes si、sí, lo que habíamos tenido, lo que habíamos alcanzado a lograr en el periodo anterior,、eh, y sin hablar de un gobierno en particular, sino más vale hablando de las militancias. Era suficiente, era lo ideal, la ley de cannabis, el arricame, todo el andamiaje que se había logrado, este, era representativo de la vida canábica en Argentina o había que ir por más, había mucho que mejorar. ¿Cuál es, Pablo, en, en síntesis, este, la realidad que teníamos? Ahora, bueno, ya sabemos que el ataque por ahora disminuyó porque se cayeron esos decretos. Pero hubo que militarla grandemente. Cuando volvamos a tener un gobierno decente, Pablo, ¿vamos a recuperar esto o hay que ir por más? Sí, sin duda、eh, la ley terapéutica medicinal se quedó muy corta. Sin duda s había que promulgar una industria que estaba en la, en la oscuridad, en el oscurantismo, que obviamente sostenía ya de principio. Todo ese aspecto terapéutico que ya habían legalizado, entonces era irrisorio que seguían habiendo presos y, y siga habiendo presas por plantar, terapia, salud, y también, ya incluso eso derivaba en la concepción filosófica de entender que realmente、eh, la comunidad argentina se debe、eh, a esa, esa consulta, incluso popular, del uso adulto responsable. Eh, ya mal llamado, incluso también este, recreativo. Todo uso es terapéutico, incluso los que en apariencia no tienen una patología asociada, como、eh, consumir、uh, eh, después de comer y descansar bien. La realidad es que、eh, nos debemos fuertemente esa charla que ya estaban en los paradigmas de las gestiones que estábamos haciendo pasadas y. Los dinosaurios vinieron a contrarrestar y a volver a, a barajar, dar de nuevo y, y volver a, sobre algunas cuestiones ya más de base, pero sin esperar a que demos vuelta la, la, la tortilla y que se vayan de una vez, ya dentro de todo este panorama、eh, sigue habiendo resistencia. Y yo quiero dar un, una luz de esperanza al final de nuestra entrevista, porque la realidad es que esa resistencia, como vos bien decís, ya hizo derogar de, de unos decretos este, de odio. Ya esa militancia canábica, hace poco logramos aprobar una ordenanza para tener una red de dispensarios terapéuticos canábicos que van a tener un local, una habilitación con una nomenclatura. Lo que indica que las bases seguimos muy activas y estamos llevando la salud al pueblo argentino, y indicando que no van a pasar tan fácil. Tenemos el, la rodilla en la tierra y ya está, nos estamos envalentonando para contrarrestarles fuertes a, a todo ese odio que, que, que siempre está en ese lugar del fango, del oscurantismo y. Y la luz siempre la atraviesa, digamos. Perfecto, son buenas noticias por donde se las mire. Pablo, muchísimas gracias por este rato y queda el desafío, la agenda abierta para hablar de, estas,、eh, de estos logros, de estas conquistas que estabas. Eh, mencionando al final, y te propongo también otra cuestión, otro lado temático, que es la asociación que se puede hacer entre cannabis y cuidado ambiental, como una temática para que nuestra audiencia siga aprendiendo para la próxima. Pablo, muchas gracias por estos minutos.、Eh. Gracias. Gracias por el espacio, gracias compañera que al final con tanta verborraje no te dejé hablar. Eh, eso, eh, bueno, gracias, gracias. No, por favor, gracias. por、ya. el espacio siempre. Sí, Hasta pronto. Sí, ya compartiremos más espacios. Ahí va Pablo d o l i y con la militancia canábica como bandera en la República Argentina y donde estés, donde estés, escuchando, sintiendo Radio c a r m e s seguramente tenés una palabra, compartíla siempre, buscá las vías de comunicación de la comunitaria. Pero tenés que ir, tenés que aproximarte. Sí, está a las, abierto. A la plástica. Tal ¿eh? cual, es pasar por, por el Medasur y si tenés cinco minutos te das una vuelta por el espacio. Ingresar, no va a pasar nada. Por ahí uno no tiene por costumbre、eh, ir solo porque sí, pero está bueno pasar y, y, y chusmear un poco lo que hay ahí. Mirá, vas a pasar un rato con el celular fuera de tu mirada. Vas a tener la mirada inundándose de otras cosas,、uh -huh. de cosas que son blandas. O más o menos duras, pero que son parte de una naturaleza que no estás acostumbrada de, a tener enfrente, y eso va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno guardar unos minutos de silencio, caminar en esos, en esos metros que hay disponibles, y al final, cuando estés saliendo, te vas a dar cuenta de que estabas disfrutándolo. Animátele a la plástica. Bien. Sí, valen, buenísimo. La mejor h oración. o s、no、salió todo más o menos de una manera distinta a la pensada, pero nos salió todo. Sí. Lo único que me queda agregar, porque ya. Lo...